hemos llegado al viernes 11 de noviembre nos espera un día muy nuboso con algunos claros soplará viento de levante y se esperan chubascos moderados que podrían ser localmente intensos en algún punto del municipio las lluvias torrenciales se esperan en las provincias de valencia y castellón hará más frío que ayer alcanzaremos una temperatura máxima de 20 grados y ahora ...pues según el termómetro de Televich hay casi 15 grados de temperatura. Pues así vamos a cerrar la semana en la que hemos visto a un Partido Popular muy activo. Pablo Ruz continúa buscando las quejas y protestas de los vecinos para desgastar al equipo de gobierno... ...y hacer su particular precampaña electoral y en Carrús ha encontrado un filón por la supresión de aparcamientos que se están llevando a cabo debido a esas obras de modernización del espacio urbano y en las pedanías también, donde aún quedan muchas mejoras por realizar. Su estrategia es decir que ellos lo harán mejor y es una lástima porque la oposición no tiene que esforzarse mucho en sus críticas porque la falta de mantenimiento de los espacios y patrimonio pone de manifiesto otros problemas que de forma incomprensible no han sido una prioridad para este gobierno municipal. Hoy les contaremos que vecinos de la calle Ángel están recogiendo firmas para acabar con el tráfico de la zona, piden mayores medidas de seguridad vial, entre otras cosas. El Ayuntamiento, además, va a ampliar la plantilla de la policía local. Sacarán a concurso el próximo año 28 nuevas plazas de policía local para reforzar la actual plantilla de 350 agentes por debajo de la ratio que fija la Federación de Municipios y Provincias según el número de habitantes. Y el Centro Asociado de la UNED de Elche llevará el nombre del escritor Pedro Salinas, uno de los miembros de la Generación del 27, quien escribió parte de su obra en la finca veraniega que tenía aquí, en Elche. El PSOE despide a uno de sus militantes históricos, José Rodríguez Esquitino, quien en la primera corporación municipal con Ramón Pastor fue concejal de urbanismo y su gestión posibilitó la creación del paraje natural del Claude Galván al oponerse a la urbanización prevista en esta zona de Arenales. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez hoy nos contará que el Elche sigue buscando entrenadores y se prepara para el partido de la Copa del Rey. También José Antonio González nos contará ese trofeo Esperanza Laj de gimnasia rítmica que se llevará a cabo mañana sábado en el pabellón de Altavix. La glorieta. ...con Rosmar Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las 7 de la mañana... ...comenzamos el relato informativo contándoles que a raíz del trágico accidente mortal en la replaceta de Espontos la pasada semana que acabó con la vida de una mujer los comercios y vecinos de la calle Ángel han impulsado una recogida de firmas para pedir al equipo del gobierno más medidas de seguridad vial en esta zona los vecinos llevan denunciando el colapso de la vía desde que se peatonalizó la corredora es una noticia que hoy nos cuenta Isiar Martínez muy buenos días Buenos días, Ros, vecinos y comerciantes de la calle Ángel han impulsado una recogida de firmas para acabar con el tráfico de la zona y dotarla de más medidas de seguridad vial. Piden una solución urgente al colapso de la calle, poner semáforos o badenes que impidan que los vehículos circulen a gran velocidad, que se respeten los pasos de peatones y acabar con la contaminación. Esta recogida de firmas se ha impulsado después del trágico accidente en la replaceta del Spong. La pasada semana que acabó con la vida de una vecina, aunque desde que se peatonalizó la corredora llevan haciendo esta denuncia porque fue cuando se desvió todo el tráfico a la calle Ángel. Hasta cuatro establecimientos participan en la recogida de firmas que próximamente entregarán al equipo de gobierno tal y como ha comentado una de las comerciantes, Maite Alonso. Pues esta recogida de firmas es para que entregarla al ayuntamiento para ver si entre todos los vecinos podemos conseguir que se solucione el problema de la cantidad de tráfico que tenemos ahora mismo en, en la zona. Sí, hay mucha afluencia de tráfico porque ahora todos se desvían por aquí y los coches van muy rápido y no respetan ni los pasos de peatones ni nada. Y, por otro lado, el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, teme que la ordenanza municipal de Alicante, en la que se sanciona a la mendicidad de las personas eh, que mendigan, pueda haber provocado un aumento de las personas sin hogar en Elche, aunque reconoce que hay otros factores detrás de este incremento. Según Valera, las ordenanzas poco pueden hacer para combatir el sinogarismo Lo importante es trabajar para dar alternativas a este colectivo, como la creación de un centro de acogida pues en la construcción de un centro de baja exigencia, que se llama, con unas 70-75 plazas, para poder dar una alternativa a las personas que están en este momento en la calle. Es decir, una vez que tengas el centro construido, una vez que ya has montado el plan, está totalmente cerrado, es decir, tengo el plan totalmente desarrollado para atender a una persona que está en la calle, una persona sin hogar, la puedo atender de manera integral, entonces puedo desarrollar una ordenanza para, decir que nadie esté en la calle pero no por nada por dignidad y más peticiones el partido popular ha reclamado de nuevo al equipo de gobierno que invierta más en el barrio de carlos y toscar el portavoz Pablo Ruz ha denunciado que en el barrio la única inversión que se ha realizado es suprimir aparcamientos y que los vecinos piden una mayor modernización del barrio con instalaciones inmobiliario nuevo y mayor cuidado de los parques y jardines. Inversiones que transformen, inversiones que supongan alicientos económicos. El Partido Socialista ha abandonado inversión cero abandonado a carruz en su conjunto abandonado al toscar y esto desde luego los vecinos lo saben los vecinos nos lo cuentan y llena de profunda desesperanza a los habitantes de este barrio. Hace apenas un mes se celebró el padrón de la policía local, un acto que el comisario jefe César Zaragoza aprovechó para reivindicar la necesidad de llegar hasta los 400 efectivos en una plantilla que en la actualidad llega a los 350. Pues bien, la próxima semana la Junta de Gobierno aprobará sacar a concurso el próximo año 28 plazas más de policía local. Es una noticia que nos amplía nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La próxima semana la Junta Local de Gobierno dará luz verde a la convocatoria de 28 nuevas plazas para la policía local, 18 de turno libre y otras 10 para agentes de otros municipios. Con esta nueva incorporación se quiere dar un paso más en el objetivo de llegar hasta los 400 efectivos, ya que en la actualidad la cifra es de 350 todavía por debajo de la ratio que exige la Federación Española de Municipios y Provincias, según el número de habitantes, una reivindicación que puso sobre la mesa el comisario principal César Zaragoza durante el acto del patrón celebrado a principios del mes de octubre. De esta forma también se quiere reducir la interinidad y la tasa de empleo temporal de la policía local, que es actualmente del 20%. Esta no es la única convocatoria que se ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura. Este es el primer paso, porque es un proceso de 28 plazas, pero tenemos que tener en cuenta que en este camino también eh, tenemos que afrontar eh, el reto que supuso la jubilación anticipada de la policía local y que llevamos sufriendo ya de hace varios años. En los términos quedamos un primer paso hacia acercarnos a ese objetivo y, sobre todo, pues tendremos que paliar también las futuras jubilaciones. Lo importante es que configuraremos una bolsa de trabajo para, en tanto y en cuanto se salen los procesos selectivos definitivos que podamos cubrir con interinajes y con comisiones de servicio pues eh, esas plazas vacantes que vayan generando por jubilación. Pues en estos momentos, según el concejal de seguridad Ramón Abad, eh, están listos para incorporarse otros 60 policías, más de 60 policías, una vez terminen su proceso de formación. Se han eh, ya realizado diferentes procesos selectivos para incorporar 64 agentes a la policía local. Estamos terminando ya, estamos ya en la última fase de la culminación. Hay muchos de esos 64 que ya están realizando la formación en la academia, en la, la academia del Ibaspe, y estamos ya cerca de su incorporación definitiva de esos 64 nuevos agentes de la policía local. También se ha realizado procesos selectivos para cubrir una plaza de comisario principal. ...una plaza de intendente, 20 de oficiales y 8 de inspectores... ...por lo tanto, se trataba de cubrir el déficit de efectivos... ...en todo el cuerpo, en todas las escalas, en las escalas técnicas. Pues en el plan estratégico de la policía local... ...el objetivo es llegar a los 500 efectivos... ...la idea es tratar de analizar la situación actual... ...de la policía local con este plan... ...hacia dónde quieren llegar y la estrategia... ...seguir para lograr la situación deseada... También se apuesta por la renovación del parque móvil. Ya se ha sacado a licitación una veintena de nuevos vehículos híbridos para patrullar por 1.200.000 euros. Las empresas tienen hasta el próximo 26 de noviembre para presentar ofertas. Escuchamos a César. Zaragoza. Ese plan estratégico va a tener una serie de metas, va a tener una serie de objetivos intermedios y sobre todo va a tener una estrategia de cómo alcanzarlo. Pero sí que va a prever sobre todo cómo vamos a cubrir todas las vacantes que se vayan produciendo en los próximos años. Cuáles son los recursos materiales que va a necesitar la policía local durante los próximos años. ¿Cuáles son las formas de interacción más adecuadas con las distintos como ha dicho el concejal, con nuestro cliente externo, con las distintas asociaciones, colectivos, eh, vecinales? Bueno. ...y seguimos, seguimos con otros asuntos... ...porque la UNED de Elche ha tomado el nombre... ...del poeta y escritor Pedro Salinas... ...uno de los más destacados de la generación del 27... ...y vinculado a nuestro municipio, a Elche... ...porque aquí escribió parte de su obra... ...concretamente en la finca Lo Cruz del Altet... ...en los años 20 y 30 del pasado siglo... ...ayer su nieto fue el encargado de dar la lección inaugural... ...en el acto de apertura del curso académico de la UNED... ...que tuvo lugar por la tarde y por la mañana descubrió esa placa con el nuevo nombre que adopta la UNED, Pedro Salinas. Además en de la nueva denominación, la UNED va a desarrollar un proyecto cultural asociado a Salinas, con la convocatoria de un premio nacional de ensayo y una beca de investigación, distintas becas de investigación para los trabajos de fin de grado, máster y doctorado relacionados con los valores culturales culturales y humanitarios. También en los cursos de verano se hablará de la figura y obra de Pedro Salinas. Su nieto ha donado libros y fotografías del poeta durante las estancias que realizó en su finca del Alten. Escuchamos a Francisco Escudero, director de la UNED el centro de la UNED a un personaje ilustre como como este yo creo que esto es un mandato también de las universidades el promocionar la dimensión sociocultural de las universidades además claro está del proyecto estrictamente académico para eso pues contamos con la colaboración del nieto del poeta pedro salinas don carlos marichal salinas que ha venido desde méxico para participar con nosotros esta tarde en el acto inaugural del curso Ya hablamos de otro personaje de la cultura importante, eh, otro artista que toma espacio en esta ciudad es Tomás Almela. Hoy se inaugurará su exposición antológica para mostrar los 80 años de trabajo de este pintor que aún sigue creando ante sus lienzos. Su familia es la que ha llevado a cabo la selección de las obras expuestas, además también se muestra material personal y herramientas de trabajo con las que Almela sigue pintando su legado artístico. Su los cuadros sobre el paisaje ilicitano y la montaña licatina se muestran en dos espacios culturales, la lonja medieval en la Plaza de Valls desde hoy y la sala masónica de la Calahorra. Además de sus obras, se exponen, como hemos dicho, herramientas particulares de Tomás Almela. Su hijo, Javier, ha explicado que esta exposición es un reconocimiento al trabajo de Tomás, pero también a su amor por elche Esta exposición nace, sobre todo, Eh, ...por el tesor, la constancia y el trabajo de un helicitano... ...y es lo que mayormente quiero destacar... ...su amor a la pintura, su amor a su tierra. Mientras que su biógrafo y comisario de esta exposición antológica... ...José Manuel Sola... ...ha destacado que Tomás Almela... ...es un gran maestro del paisaje... ...y que su hermano Rafael... ...le ha acompañado siempre a lo largo de su trayectoria... ...también como artista... ...Sola prepara además de esta exposición... ...un libro de su vida y obra. ...ha de reproducir su, su estudio... ...ahí están objetos personales... ...su caballete de trabajo de, de, de, de décadas y décadas... Eh, ...y material personal... Que, que ...con el que ha, ha plasmado, ha pintado... Eh, ...todas estas obras que estamos viendo... ...en esta sala... Eh, empieza la primera obra en el año 77 y sorprendentemente colgamos la última que pintó, esta que pintadas eh, el año pasado, en 2021. Tomás sigue sigue sigue trabajando. De hecho va ir un vídeo en la entrada con una grabación que le hicimos el pasado día 1 eh, con un dibujo, un apunte en casa que de forma pues, ah, improvisada le le grabamos. Y aquí es donde, lógicamente, se concentra la, la, la mayoría de, de, de, de obra plástica. Y según la concejal de Cultura, Marga Antón, normalmente se realizan homenajes a artistas fallecidos y la oportunidad de hacerlo en vida a Tomás Almela, artista en activo, permite reconocer su labor de una manera muy emotiva para un pintor muy querido en elche. Que él la pudiera disfrutar. Tomás es una persona muy querida en Elche y también su obra dice mucho de nuestra ciudad, ya que él siempre pues ha pintado con esa maestría nuestros paisajes y también los paisajes de de, otra, de otros rincones de, de la provincia. Por eso, el inaugurar esta exposición nos hace tanta ilusión. Y hablamos de otra persona que trabajó por el che, pero desde el ámbito político. Ha fallecido José Rodríguez Esquitino, un histórico del Partido Socialista. Fue concejal de Urbanismo en la primera Corporación Municipal con Ramón Pastor y de esa etapa recordó en la entrevista que se le realizó con motivo del 130 aniversario del PSOE que la paralización de las licencias de obras en el Camp de y del proyecto de edificación en lo que ahora es el de Galván fueron sus dos actuaciones más criticadas. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón al intentar preservar el territorio en el Camp y en nuestro litoral de las urbanizaciones. Esquitino militó en el PSOE desde 1971, fue miembro de UGT y fue detenido por la Guardia Civil en el 72 por su militancia. Tras su paso por la política local, volvió a su empresa de electricidad, pero sin dejar de mantener un papel importante en el PSOE de Elche hasta los años 90. Esquitino ha sido despedido por una multitud y ya lo dijo el pasado año en esa entrevista, su partido seguirá en pie. El cumplir 130 años de partido significa que nadie, ningún partido, va a alcanzar lo que el Partido Socialista ha conseguido. Y algo bueno habremos hecho, pasar 130 años y estar de pie a pie. Y diez días después del Festival Medieval, sus organizadores han hecho balance. Aseguran que más de 100.000 personas han participado en las distintas actividades del festival. De ese volumen de participantes, más de 4.000 personas fueron atraídas por las representaciones extraordinarias del Misteri, que fueron el eje angular de toda la programación. ...estuvo complementada además por el buen tiempo... ...que animó a los ilicitanos a salir y disfrutar... ...de los espectáculos medievales... ...según la Concejal de Cultura Margantón... ...el objetivo es hacer del Festival Medieval del de dicho ...uno de los mejores de España... ...y que se convierta en referente nacional... ...ha adelantado que están trabajando en la próxima edición... ...y en aumentar la presencia femenina... ...en el Festival del Medievo". Y más asuntos, unos 200 escolares han visitado ya el MUPE, el Museo Paleontológico, en la Semana de la Ciencia. El MUPE ha organizado distintos talleres didácticos para acercar a los escolares la divulgación sobre ciencia y tecnología. Y desde el Hospital Vinalopo aseguran que se han convertido en el primer hospital del país en conseguir una certificación de una comisión internacional por su servicio de cirugía cardíaca. Con ello se ha certificado el tratamiento del paciente de bypass coronario. Se trata de una operación que mejora los síntomas y la supervivencia de los pacientes con enfermedad de las arterias coronarias del corazón. Este hospital ha operado desde 2010 más de 5.000 pacientes de cirugía cardíaca, de ellos más de 1.500 de bypass coronario. Presenta unos resultados clínicos, aseguran que excelente es fruto del trabajo multidisciplinar de los profesionales implicados. Seguimos con más reconocimientos. El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo al almazar al tendre, tras recibir un premio por ser una empresa centenaria de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Asociación de Empresa Familiar, durante el acto de entrega que tuvo lugar esta semana en el Teatro Principal de Alicante. El concejal de Promoción Económica, Carlos Molina, asistió a esta gala en la que se reconocieron a más empresas centenarias de la provincia. Y por otro lado, el próximo lunes 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y la Asociación de Diabéticos, que lleva desde 1989 trabajando en el CHE para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y para su prevención, ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de este fin de semana, como una jornada en el Centro de Congresos el domingo o la realización de pruebas para detectar la Diabetes, mañana sábado. Escuchamos a la presidenta de la asociación, María Pizana. Junto con el CEO la Escuela de Enfermería, vamos a colocar unas mesas informativas y además de detección de deglucemias, tensión, peso, etc., eh, junto a la pasarela del mercado. Y estaremos allí desde las 10 hasta la 1 y media de mediodía. Y en el domingo 13... En el centro de congresos estaremos de las 10 a las 2. Y por otro lado, la Asociación Valenciana de Farmacia Hospitalaria ha publicado un libro recopilatorio de trabajos de investigación sobre enfermedades raras en el que ha participado Andrés Navarro, el responsable del servicio de farmacia del Hospital General de Elche. Además, la asociación ilicitana que se ha creado este año y que aglutina 80 socios, de los que 30 son afectados por enfermedades poco frecuentes, ha organizado para... El próximo martes, la primera jornada de enfermedad de enfermedades raras que tendrá lugar en el Centro de Congresos. Y en la página de sucesos les contamos que ayer por la tarde las sirenas de ambulancias y coches policiales sonaron mucho más en carrus que en otros puntos del municipio. Primero por la caída de un motorista en una de las rotondas de la calle Almanza en el polígono industrial de Carrús a las 8 y 10 de la tarde. Fue trasladado al hospital en un soporte vital avanzado. Minutos después, varias dotaciones de la Policía Nacional se trasladaron a la calle Pedro Moreno Sastre para llevar a cabo la detención de un sospechoso. Los agentes pidieron refuerzos al intentar escapar sin, e el, sin éxito el detenido, quien pidió asisten asistencia sanitaria. Y más asuntos. La Universidad de Elche ha puesto en marcha la Cátedra Institucional de Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias. El cantante y doctor honoris causa por la UMH de Elche, Miguel Ríos, es el director de esta recién creada cátedra, que estará codirigida por José Juan López Espín, los objetivos serán la formación, investigación y el desarrollo de conocimiento en el ámbito de la música rock. La cátedra realizará actividades formativas de investigación y divulgación, así como seminarios y conferencias. Y mañana sábado termina el Festival de Cine Fantástico Fanta Elche, que ha rendido homenaje en esta edición al universo de Conan el Bárbaro. Hoy en el Centro de Congresos eh, se llevará a cabo la segunda jornada del Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, que se está celebrando en Elche. La primera ponencia será de Paolo Bertetti, profesor e investigador de la Universidad Italiana de Siena y uno de los mayores expertos del mito, de Conan el Bárbaro, y mañana con la entrega de los premios a los mejores cortometrajes se cerrará este festival que contará con la actriz, cantante y miembro del jurado Adriana Gil para presentar la gala de cláusula. Y el Centro de Interpretación del Parque Natural del hondo se puede visitar en él una exposición sobre la vida e importancia de las aves. Es una muestra fotográfica del ornitólogo belga Peter Nartans, que captura momentos concretos del día a día de diferentes especies en su medio natural. Un buen motivo para visitar este parque natural y conocer uno de los humedales más destacados de Europa por la gran cantidad de aves que se refugian en él. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche prepara para este domingo el Día de Convivencia Vecinal. Tendrá lugar en la calle José Grau Niñoles y esperan reunir a una amplia representación del movimiento vecinal ilicitado. Y hoy comenzaremos con las entrevistas a los tres candidatos que se han presentado de momento a las elecciones del próximo 17 de diciembre para elegir decano o decana del Colegio de Abogados de Elche. Esta mañana la vicedecana Mónica Sanemeterio ha convocado rueda de prensa para presentar su candidatura. La segunda en anunciarse también están las de Diego García y Cristina Birlanca.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 te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla, un vestuario, porque lo tiene todo, incluso sauna y baño turco, y olvídate de la mochila. En el Che Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo.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 Teleelx Radio Marca 101.4 Y cuando quedan tres minutos para llegar a las seis, siete y media de la mañana vamos con la crónica deportiva Hoy José Antonio González nos va a contar que mañana sábado se celebra en el pabellón Esperanza lag la vigésima edición del trofeo de gimnasia artística de Elche junto al memorial profesional Esperanza Lag Muy buenos días, José Antonio. Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Este sábado los amantes de la gimnasia artística tienen una cita en el Pabellón Esperanza Las, donde el Club Hells ha organizado la vigésima edición del Trofeo Gimnasia Artística de Elche, junto al Memorial Esperanza Las cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. Gema Sánchez es la presidenta del club organizador. El evento empieza a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Son más de 200 participantes que vienen de 10 clubes de todo el territorio nacional y va a estar eh, intenso y lo más bonito de todo y que aquí sí que están todos que estén bien informados es la parte de las exhibiciones justo después del trofeo se dará comienzo a las exhibiciones donde participan todos nuestros alumnos del Club Health ...de gimnasia artística de nuestra ciudad... ...luego participan los grupos de competición y demás... ...luego tenemos como plato especial este año... ...a siete componentes del equipo nacional... ...que vienen de Madrid... ...y ya como postre... ...y lo más bonito de todo el evento... ...es el memorial que hacemos... ...en memoria de Esperanza Alag... ...las antiguas alumnas... ...que fue el origen de toda esta trayectoria... ...para esta edición como gran novedad... ...el trofeo regresa a casa a la Esperanza Alag... ...después de haberse celebrado... ...en los últimos años en el Altet... ...las competiciones contarán con categorías categorías de campeonatos nacionales. La parte de las exhibiciones arrancará sobre las siete y media de la tarde, un momento muy especial e imperdible para el que la organización ha avisado que hay sorpresas preparadas. Insisto, la cita es el sábado durante todo el día en el pabellón Esperanza Laj. Hasta luego. Hasta luego José Antonio y vamos con la crónica de Paco Gómez que quien nos va a contar cómo anda el club buscando un nuevo entrenador y las citas también de la Copa del Rey para el Elche Club de Fútbol. Muy buenos días Paco. Hola, buenos días. Se continúa la búsqueda en el Elche Club de Fútbol para un inquilino en el banquillo. Juan Ignacio Martínez, Mendilibar, Paco Gémez Caparrós, Mauricio Pellegrino y muchos más son los que eh, se siguen ofreciendo en la gran mayoría para dirigir al Elche Club de Fútbol. Se busca entrenador con carácter mejor psicólogo y que todavía tenga fe en la posibilidad de sacar esta situación adelante tan complicada. Lo cierto es que el equipo licitano, antes de coger unos días libres, la próxima semana tiene el partido de Copa del Rey el próximo sábado a las seis y media de la tarde en el mini estadio de Villarreal frente al club deportivo Alcora de Castellón de Regional Preferente. En otros momentos sería un partido incómodo de esos que distraen, pero ahora mismo el Elche necesita como el comer una victoria para empezar a creer en que la plantilla es mejor de lo que ha mostrado hasta el momento. Meremilla... No tiene pelos en la lengua y refleja la actualidad de la plantilla blanquiverde en estos primeros 14 partidos, en el primer tercio de competición donde solo se han sumado 4 puntos de 14 partidos y ni una sola victoria. Eh, hay que mirarse el ombligo, no puede ser que hayamos tenido cuatro entrenadores en 14 jornadas, eh, no puede ser, creo que, que tenemos que hacer mucha autocrítica a todos, eh, hemos hecho el, el ridículo en 14 jornadas y bueno, eh, ahora a parar, eh, a desconectar la cabeza. Pues se puede decir más alto, pero más claro, es imposible. Se desconectará tras el partido de Copa. Para ese encuentro, Peremilla no estará precisamente porque fue sancionado con un partido para la competición de Copa, puesto que fue expulsado la pasada campaña en esta competición contra el Real Madrid. Se, liste, se, se une a la numerosa lista de bajas, que son seis, junto a Peremilla, los cinco lesionados con rotura fibrilar. Domingo Esquina, además de Palacios, Fidel, Fede Fernández y pastores salvo sorpresa, Sergio Mantecón dirigirá al equipo en el partido que se disputará mañana en Villarreal. Hasta luego. Este sábado a las 6 de la tarde retransmisión en directo del partido Alcor Elche correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Míbelo en el 101.4 TeleElche Radio Marca, TeleElche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colabora Comercial Parsionera Clínica Oftalmológica Dr. Soler, MaciCars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot y La Fibra Ilicitana. Talleres Hermanos Brie Eurosistema elche Tu Especialista en Ventanas Restaurante Franja Estadio Marcos Automoción Club Deportivo Squash Todo Palmera Pollos Guerrero Dental Roca Novo Center Y med Hospitales Autosustensión Eduardo box Mecánica Reyes Mister Crypto Etimer Ferretería La Llave Tiendas Anticrisis El Castor Juan Agullo Citroen Ecus Llorenza Automoción Restaurante Espacio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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Tandelt. Buen con la dana transitando por la mitad sur peninsular hacia el oeste en un movimiento retrógrado. La jornada va a estar marcada por la inestabilidad atmosférica. Esperamos precipitaciones torrenciales sobre todo en el norte de la comunidad valenciana, en las provincias de Valencia y Castellón. En nuestra zona, donde más va a llover, será en el sur de la comarca del Bajo Segura, en la zona de Torrevieja. Durante esta madrugada hemos tenido ya algunos intervalos de nubosidad, se han escapado algunas gotas, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad han rondado los 14 grados, en el sur del candel se han bajado hasta los 11-12 grados. Esperamos una jornada, como decimos, marcada por la inestabilidad atmosférica, con paso de nubosidad. A ratos tendremos precipitaciones puntualmente moderadas y que incluso localmente podrían llegar a ser intensas. El viento flojo de componente este tendiendo a moderado por la tarde, temperaturas a la baja máximas en torno a los 20-21 grados. Para este fin de semana volverá la estabilidad atmosférica, mañana sábado ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, durante la madrugada se podría escapar alguna gota aunque ya es poco probable, seguirá soplando el viento flojo puntualmente moderado de componente este y las temperaturas tenderán a recuperarse máximas en torno a los 22-23 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 17 grados. Para el domingo se imponen las altas presiones, llegará una dorsal anticiclónica, viento flojo de sureste, temperaturas máximas en torno a los 22 grados.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 Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Roc, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan cientos trastos, tanta tecnología. Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Roc, todos tan top. Gama T de Volkswagen desde 199 euros al mes con My Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.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 Con todo el pack completo. Hasta IPV. Y auto-expocar sobre dos ruedas. Del 18 al 20 de noviembre en IFA. Savage. I would have thought it turned me to a savage Rather be tied up with calls than a María Alonso. Falta algo más de un mes para las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de elche y ya se conocen algunos candidatos que aspiran al cargo que dejará Vicente Pascual tras ocho años como decano. Frente de este organismo. Hoy viernes se presenta oficialmente la candidatura de Mónica Sanemeterio, que bajo el lema Tú eres Nuestro Compromiso ha iniciado ya su campaña electoral para conseguir ganar y suponemos que continuar con el trabajo de la actual Junta Directiva, ya que forma parte de ella como vicedecana desde 2018 y además ocupa diversos cargos como el de presidenta del turno de oficio. Muy buenos días, Mónica Sanemeterio. Hola, muy buenos días. Primero, ¿su candidatura es una candidatura continuista? Vamos a ver, mi candidatura necesariamente tiene que tener una parte de continuismo, esto que yo he participado en las decisiones que se han tomado en las contas de las dos últimas legislaturas. Ahora bien, también eh, hay un proyecto nuevo, con una hoja de ruta nueva, con una propia manera de entender también el colegio. Por lo tanto, entiendo que es un mitad y mitad. ¿No? Hay una parte de continuismo, porque se deben preservar y conservar todas aquellas cosas que se han hecho bien, pero evidentemente queda mucho por hacer. Eh, la vida, nuestra vida profesional y la abogacía está en constante cambio. Por lo tanto, afrontaremos con nuevas maneras, con nuevos modos y con nuevos proyectos, y, por supuesto, todo lo que tengamos por delante. Pues vamos, vamos con los retos y con las prioridades eh, como candidata, como de, eh, aspirante a ser decana del Colegio de Abogados de Ilche. ¿Qué es lo principal, los retos que tienen estos momentos que quiere cambiar o mejorar? Vamos a ver, nosotros hemos hemos planteado eh, prácticamente 10 objetivos con casi 70 medidas que, para eh, ir mejorando eh, algunos aspectos que entendemos que siempre se pueden mejorar y para eh, cambiar otros o avanzar en muchos otros. Eh, eh, son para nosotros importantes eh, cuestiones como el ejercicio profesional, es decir, todas las cuestiones eh, relativas a lo que se entiende por la abogacía, a mostrar que la abogacía es un motor del cambio social… A, a potenciar la comunicación efectiva y real y la defensa del colegiado impulsando la CRAS, que es la Comisión de las Relaciones con la Administración de Justicia. Eh, otro objetivo, evidentemente, es la reivindicación, eh, las constantes reivindicaciones. Seguiremos manteniendo esas reivindicaciones en materia de turno de oficio, eh, pidiendo con, con la continuidad con la que se ha venido haciendo ahora a través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados el aumento de los paremos de retribución y el reconocimiento de actuaciones no incluidas y la dignificación de la abogacía de oficio, que entendemos que no es negociable. Intentaremos también en el turno de oficio eh, o trabajaremos por la implantación de un protocolo frente a comportamientos irrespetuosos hacia la abogacía de oficio que están eh, al día, están y en, en, en el ejercicio y en la vida diaria de, no, de los profesionales. Trabajaremos eh, arduamente por la conciliación. Eh, eh, no solamente respecto de la conciliación eh, por paternidad, sino para ayudar también a los compañeros, eh, intentar esa conciliación de compañeros que tienen personas a cargo, sean mayores, sean personas con cualquier eh, eh, circunstancia específica. El entorno digital, mmm, que, mmm, uno de nuestras mayores apuestas va a ser la implementación de herramientas tecnológicas, tanto en la relación con el colegio como con las administraciones, a través de la ventanilla única o el expediente electrónico colegial. Entendemos que el tema tecnológico es fundamental a los efectos de situar a nuestro colegio en un colegio ya del siglo XXI. Eh, respecto de la, la abogacía joven, pues bueno queremos un impulso de la AJA, de la Asociación de Jóvenes Abogados con medidas de tipo económico para reactivar reactivar también la participación de la abogacía joven en las propuestas que haya en el ICA para que sean un motor y estén presentes en la toma de decisiones colegiales y sobre todo para para seguir escuchando sus sus propuestas puesto que evidentemente como y muchos de estas jóvenes abogados que inician eh, la profesión pues tienen unos problemas específicos Y habrá que ayudarles no solamente con una bonificación de cuotas que se mantendrá que ya es una es una medida que viene arriesgando eh, en el colegio desde hace ya varios años sino impulsando también eh, charlas con seios eh, dándoles una mayor formación seguiremos con la formación gratuita eh, etcétera etcétera el, el respecto de potenciaremos las los medios de, de resolución de, de conflictos alternativos, como pueden ser el ICAE, el, el, el centro de mediación de nuestro colegio, eh, y solicitaremos, además, eh, o constituiremos o intentaremos constituir una corte de arbitraje en el ICAE, también para seguir en esta línea de, eh, de conocimiento y de utilización de herramientas alternativas para la resolución de, de conflictos. Eh, también queremos consolidar a él con una sede permanente de las formadas del turno de oficio del Consejo General de la Abogacía Española, que tan, tanto éxito tuvo el año pasado cuando fuimos sede de, de, de estas formadas. Eh, en formación daremos un impulso definitivo al, al campus virtual y seguiremos... Eh, manteniendo esta formación como decíamos gratuita. Sí, pero eh, de, de pero Mónica de es que como son <risas> 70 medidas no va a dar tiempo, por eso le he preguntado la prioridad, los retos principales lo ha dicho, turno de oficio dignificar el, el, el oficio de letrado, la conciliación y mejorar también las herramientas digitales con una ventanilla única. ¿Esto qué significa? Que los sueldos en el turno de oficio no son dignos de los abogados en estos momentos vamos a ver el turno el turno de oficio viene reivindicando no solamente en nuestra comunidad autónoma o nuestro colegio sino en toda españa un aumento de, de, de las retribuciones que se nos abona por nuestro trabajo eh, nosotros en estos momentos pues bueno estamos eh, no estamos tan mal como en el territorio ministerio ...pero no estamos también como, por ejemplo, en territorios como el País Vasco o Navarra... ...donde se donde se cobra mucho más por este servicio, sea por nuestro servicios Se ha avanzado mucho, pero no es suficiente. Entonces, seguiremos peleando, porque no solamente porque se retribuye mejor... ...aquellas actuaciones que ya se nos retribuyen, sino que además se incluye la retribución... ...de muchísimos trabajos que los abogados de sitio realizan en la tramitación de un procedimiento... ...y que no son abonados dentro de un PAC, por decirlo, por un, por un trabajo, pero hay muchísimas actuaciones que no están retribuidas. Entonces, evidentemente, seguiremos en esa línea de, de reivindicación constante del aumento de las resoluciones para la abogacidad de oficio. Y su candidatura, el hecho de que apuesten por la conciliación, ¿eso significa que ustedes van a trabajar para… ¿Concienciar a los abogados que no hay que buscar tanto pleito, sino hay que buscar soluciones antes de llegar a los juzgados? Bueno, sí, esta es una cuestión de… No no no era exactamente de conciliación, sino efectivamente de métodos alternativos de, de solución. Eh, los abogados, al final, eh, estamos para resolver los problemas de nuestros clientes. Entonces, eh, no solamente resolvemos estos problemas judicializando necesariamente el asunto, eh, la negociación, la mediación, la, la, el arbitraje. Eh, hay cantidad de, de, de medidas que se pueden arbitrar antes o incluso ya iniciar el procedimiento judicial para intentar dar una respuesta más rápida, más rápida e incluso más económica a los problemas de, de los clientes y por ende de la, de la ciudadanía por lo tanto yo creo que en esta línea debemos trabajar como decimos una uno de los eh, una de nuestras prioridades es crear elce está funcionando en el colegio del delce eh, de manera sustentada han sido es un centro que ha sido pionero en muchísimas iniciativas que se están eh, to tomando ¿no? a nivel a nivel de la comunidad autónoma y a nivel nacional creemos que esta es la línea en la que tenemos que seguir. Al final, pues bueno, siempre es una cuestión de dotación económica lo que puede frenar el desarrollo de estas iniciativas, pero desde luego vamos a seguir trabajando con ello como en, la, en el firme propósito de constituir el colegio como corte de arbitraje. Bien, hemos escuchado algunas de sus propuestas y como estamos hablando de elecciones queremos saber un poco cómo funcionan o cómo han estado funcionando las elecciones en el Colegio de Abogados. ¿Qué índice de participación tienen ustedes por comicios anteriores? Sí. Pues yo estuve revisando recientemente el índice de participación y en las últimas elecciones estuvo en torno al 30 al 35 pero sinceramente creo que en estas en estos comicios va a haber va a haber más índice de participación porque se presentan más candidaturas y porque bueno eh, estas elecciones han respetado bastante interés entre los compañeros y hay bastante movimiento yo creo sinceramente que va a haber más índice de participación Hasta el momento se han presentado dos, la suya la de Diego García. Hay una tercera se rumorea que hay una tercera eh, se rumorea veremos. además muy muy constantemente y muy intensamente, pero los ciertos es que no se ha presentado ni, manera, ni oficialmente desde luego que no, pero tampoco está oficialmente. Se habla de que hay otro equipo de compañeros encabezado por una compañera porque eh, que va que parece ser que, que también estaba preparando un proyecto uh -huh. pero bueno de momento oficial oficialmente no. eh, bueno de momento están estas dos y lo que quería saber cómo funcionan ustedes puede antes del 17 de noviembre puede haber eh, puede usted pactar con sus otros candidatos y llevar a cabo una candidatura conjunta Bueno, nosotros hasta el día 23, creo que es el último día de presentar las candidaturas, pues todo es posible. De hecho, estamos en campaña no estamos en campaña propiamente. La campaña empezará desde el momento en que se, se proclamen las, las candidaturas que han sido aceptadas porque reúnen todos los requisitos para ello, para ser candidatos. Entonces, pues ahora mismo estamos en pre-campaña. Hombre, yo entiendo que todo es posible, pero... Creo que en esta ocasión, al menos el compañero, o sea, el otro proyecto que se presenta y el mío, pues bueno, eh, estamos peleando en paralelo por, por ser cada uno de nosotros quienes accedamos finalmente a la Junta de Gobierno. Como posible es posible, pero no creo que se dé caso ¿eh? en estos momentos. Bueno, de momento no se da el caso. Eh, usted es vicedecana. Eh, ¿quién, eh, por último, su candidatura, ¿quién la forma? parte de quienes están ahora con usted, parte del equipo de Vicente Pascual. Ahora mismo la forman eh, hasta ocho compañeros, que ya ha un parte de, de la anterior junta más nuevo, otros cuatro otros cuatro compañeros que entiende que se han unido y que nos han dado un, un aire muy fresco a la candidatura y todo bueno, como equipo nuevo pues hemos empezado a marcarnos objetivos diferentes o los mismos objetivos pero desde los de posicionamientos diferentes por lo tanto yo, yo lo estoy comentando yo estoy muy ilusionada muy contenta con el equipo de trabajo que hemos conseguido hacer en estos momentos todos Eh, me siguen, en, eh, creo que ya en, bueno, lo, lo, lo comentamos en el momento en que que la candidatura. Eh, me acompañan Nadal Marta, eh, Concepción Virrán Garcilleros, José Manuel López-Pastor, Rafael Ramos Maestre, Rosa María López-Coca, Esther Mula Garrigós, Gemma Cardona Tur, Juan Manuel Másquez-Serrández, Iván Gómez-Señalber, Monserrate, González-Serrández y Kilian Vives Martínez. Eh, somos siete mujeres, cinco hombres Cuatro, un tercio de la candidatura esta abogacía joven Diez de los candidatos pertenecemos al turno de oficio eh, Somos de distintas edades, de distintas concepciones Pero todos tenemos una visión bastante similar de la abogacía Y de lo que queremos para nuestro colegio Pues muchísimas gracias y suerte Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias a vosotros. La glorieta con Rosmar Alonso. Seis minutos para llegar a las 8 de la mañana. Vamos con la crónica deportiva. José Antonio González donde se está contando el trofeo de gimnasia rítmica que se disputará mañana en homenaje a Esperanza Laja en el pabellón de Altavix. Buenos días. Gracias.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 Thank uh you. -huh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 Domingo esquina, además de Palacios, Fidel Fede Fernández y Pastore, salvo sorpresa, Sergio Mantecón dirigirá al equipo en el partido que se disputará mañana en Villarreal. Hasta luego. El tiempo en Teruel, Radio con Vicente Bordónano. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Candels.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 Pasa un minuto de las 8 de la mañana y aquí continuamos en el programa La Glorieta de hoy, viernes. Lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado, acaba en estos momentos, está lloviendo, lleva lloviendo ya varios minutos, nos espera un día nuboso, con algunos claros, soplará el viento de levante y se esperan chubascos que podrían ser moderados e intensos en algún, localmente intensos en algún punto del municipio. Las lluvias torrenciales, dice Bordonado, que se esperan en las provincias de Valencia y Castellón. Hará más frío que ayer, alcanzaremos una máxima de 20 grados y en estos momentos tenemos 15,2 grados de temperatura en la estación meteorológica de Telch. Pues así vamos a cerrar la semana en la que hemos visto a un Partido Popular muy activo. Pablo Ruz continúa buscando las quejas y protestas de vecinos para desgastar al equipo de gobierno y hacer su particular precampaña electoral. Y en Carrús pues, ha encontrado un filón por la supresión de aparcamientos que se están llevando a cabo debido a las obras de modernización del espacio urbano y en las pedanías... También, porque aún quedan muchas mejoras por realizar. Su estrategia es decir que ellos lo harán mejor. Y es una lástima, porque la oposición no tiene que esforzarse mucho en sus críticas ante la falta de mantenimiento de los espacios y patrimonio que ha puesto de manifiesto otros problemas que de forma incomprensible no han sido una prioridad para este gobierno municipal. <risa> Hoy viernes les contaremos que vecinos de la calle Ángel están recogiendo firmas para acabar con el tráfico de la zona Piden medidas de seguridad vial, sobre todo después del, del último atropello mortal que se produjo en la zona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 Y en la crónica deportiva José Antonio González nos ha contado el, el trofeo de gimnasia rítmica que se celebra mañana en el pavión de Esperanza lag y Paco Gómez como el Elche. Sigue buscando un entrenador, hay varias opciones, pero se quiere a un técnico psicólogo y con ganas de poder mejorar la situación. Mientras tanto, el Elche contará con Sergio Mantecón para el partido de mañana de la Copa del Rey en Villarreal.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 Pues a raíz del trágico accidente de la replaceta de los Pontos, la pasada semana que acabó con la vida de una mujer, los comerciantes y vecinos de la calle Ángel han impulsado una recogida de firmas para pedir al equipo de gobierno más medidas de seguridad vial en la zona. Los vecinos de la calle Ángel llevan denunciando el colapso de la vía desde que se peatonalizó la corredora. Es una noticia que nos cuenta Isiar Martínez. Buenos días.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 Y más quejas, el Partido Popular ha pedido de nuevo mayor inversión en el barrio de Carrús y Toscar. El portavoz Pablo ruiz ha denunciado que en estos barrios la única inversión que se está realizando es suprimir aparcamientos y que los vecinos piden una mayor modernización del espacio urbano con instalaciones inmobiliario nuevo y mayor cuidado de los parques y jardines. Inversiones que transformen, inversiones que supongan alineamientos económicos. El Partido Socialista ha abandonado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 También se ha realizado procesos selectivos para cubrir una plaza de comisario principal, una plaza de intendente, 20 de oficiales y 8 de inspectores. Por lo pues el responsable de la policía local, César Zaragoza, también habló que disponen de un plan estratégico que contempla llegar a los 500 efectivos. La idea es tratar de analizar la situación actual de la policía local, hacia dónde quieren llegar y la estrategia seguir avanzando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 Y abrimos la página de sucesos para contarles que ayer por la tarde las sirenas de ambulancias y coches policiales sonaron mucho más en Carrús que en otros puntos del municipio. Primero por la caída de un motorista en una de las rotondas de la calle almansa en el polígono industrial de Carrús, a las ocho y diez de la tarde aproximadamente. Fue trasladado al hospital en un soporte vital avanzado y minutos después varias dotaciones de la Policía Nacional se trasladaron a la calle Pedro Moreno Sastre para llevar a cabo la detención de un sospechoso. Los agentes pidieron refuerzo al intentar escapar sin éxito el detenido, quien pidió asistencia sanitaria. Y cambiamos de asunto, eh, con vamos a hablar de la UNED de Elche, porque desde ayer ya tiene nuevo nombre. Ha tomado el nombre del poeta y escritor Pedro Salinas, uno de los más destacados de la generación del 27, vinculado a Elche, porque escribió parte de su obra ...en la finca Lo Cruz del Altet... ...en los años 20 y 30 del pasado siglo... ...ayer su nieto fue el encargado de dar la lección inaugural... ...en el acto de apertura del curso académico... ...que tuvo lugar por la tarde y por la mañana... ...se descubrió esa placa con el nuevo nombre que adopta la UNED... ...además de la nueva denominación... ...la UNED de Elche va a desarrollar un proyecto cultural asociado a Salinas, con la convocatoria de un premio nacional de ensayo y becas para la investigación para los trabajos de fin de grado, máster y doctorado. También en los cursos de verano de la UNED se hablará de la figura y obra de Pedro Salinas. Su nieto ha donado libros y fotografías del poeta durante sus estancias en la finca del Altid. Escuchamos al director de la UNED, Paco Escudero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 Hablamos de otro personaje cultural Otro artista que toma espacio en esta ciudad es Tomás Almela. Hoy se inaugurará un, una exposición antológica para mostrar los 80 años de trabajo del pintor, que aún sigue creando ante sus, len, sus lienzos. Su familia es la que ha llevado a cabo la selección de las obras expuestas. Además, también se muestra material personal y herramientas de trabajo con las que Almela pinta, sigue pintando su legado artístico. Sus cuadros sobre el paisaje ilicitano y la montaña licantina se muestran muestran en dos espacios, la lonja medieval en la plaza de Baix y la sala amazónica de la Calahorra. Su hijo, Javier Almela, ha explicado que esta exposición es un reconocimiento al trabajo de su padre y a su amor por él. Sí. Esta exposición nace sobre todo eh, por el tesón, la constancia y el trabajo de un licitano y es lo que mayormente quiero destacar. Su amor a la pintura, su amor a su tierra. Mientras que su biógrafo y el comisario de la exposición, José Manuel Sola, dijo ayer que Tomás es un gran maestro del paisaje y que su hermano Rafael le ha acompañado a lo largo de su trayectoria también como artista. Sola prepara, además de esta exposición, un libro de su vida y obra. Ayer en la lonja medieval destacó la recreación que se ha llevado a cabo del taller de Tomás, donde continúa pintando.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 Y para la concejal margantón la concejal de Cultura, eh, ha dicho que se suele realizar este tipo de homenajes a artistas fallecidos, pero que ahora eh, tienen suerte porque tienen la oportunidad de hacerlo en vida a Tomás Almela, un artista en activo y muy querido en esta ciudad. Que él la pudiera disfrutar. Tomás es una persona muy querida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 Y hablamos de otra persona que trabajó por Elche, pero desde el ámbito político. Ha fallecido José Rodríguez Esquitino, un histórico del PSOE. Fue edil de urbanismo en la primera corporación municipal con Ramón Pastor. Y de esa etapa recordó en la entrevista que se le realizó el pasado año con motivo del motivo del 130 aniversario del PSOE, en la paralización de las licencias de obras en el Candelch de y del proyecto de edificación en lo que ahora es el Claude Galvayn, fueron sus dos actuaciones más polémicas y criticadas. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón al intentar preservar el territorio en el Candelch y en nuestro litoral de las urbanizaciones. Esquitino militó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 Diez días después del Festival Medieval, sus organizadores han hecho balance. Aseguran que más de 100.000 personas han participado en las actividades y de ese volumen de participantes, más de 4.000 fueron atraídas por las representaciones del Misteri, que fueron el eje angular de la diversa programación que estuvo complementada por el buen tiempo que animó a los ilícitanos a salir y disfrutar de los espectáculos. Según la concejal de Cultura, el objetivo es hacer del festival uno de los mejores de España y que se convierta en referente nacional. Adelantado que ya están trabajando en la próxima edición en la que se quiere aumentar la presencia femenina.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 Para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y para su prevención, ha organizado una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de este fin de semana, como una jornada en el Centro de Congresos el domingo y la realización de pruebas para detectar la diabetes mañana sábado. Escuchamos a María Pizana, presidenta de la asociación. Junto con el CEU, la Escuela de Enfermería, vamos a colocar unas mesas informativas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 was running like es Anúnciate la emisora de los éxitos activa fm infórmate en 966 22 47 47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com la mejor combinación Sisto. La meva amiga Busques calzado de temporada para toda la familia?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 Y ahora saben, bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo le digo a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, s'ha de la sábado a las 6 de la tarde retransmisión en directo del partido Alcora Elche correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.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 profesional autodesguaces alicante y materialescano recuerda este sábado a las 6 copa del rey alcora elche enmarcador dos minutos quedan Para llegar a las ocho y media, estamos ya en Tiempo Deportivo con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, ayer terminó la jornada antes del parón del Mundial. Uh -huh. ¿Y cómo queda el Elche? ¿Cómo están los puestos de descenso bueno, ocupados? Bueno, perdió el Cádiz contra el Madrid, que esa siempre Menos es una mal. buena noticia. Pero el Celta empató en Vallecas, con lo que uh -huh. ese punto hace que sume 12 y que ahora la distancia se incremente en un punto más. ...respecto a la permanencia para el Elche... ...el Elche lógicamente es colista con cuatro puntos... ...y está ya a 8 del Celta... ...que es ahora con 12 puntos el que marca la permanencia... ...ocho puntos, estamos hablando de que necesitaría... ...tres victorias consecutivas... ...y que los rivales directos no las consiguiesen... ...para acercarte o para más o menos equilibrar ¿no?... ...bueno, quedan 24 partidos... ...el primero será en el Wanda Metropolitano... ...frente al Atlético de Madrid... Eh, que también está en horas bajas, pero de aquí allá falta todavía mes y medio. Y bueno, el equipo todavía no puede desconectar porque mañana sábado tiene partido de Copa del Rey. Es cierto que la Copa siempre es una un trofeo y un campeonato secundario que incluso molesta, pero en este caso yo creo que al Elche le viene bien, porque todo lo que sea conseguir una victoria le va bien para para bueno, pues de alguna manera derribar esa negriísima estadística de 14 partidos sin ganar, así que mañana frente a un regional preferente en el campo neutral entre comillas, uh -huh. porque no es el campo del Alcora que no reúne las condiciones mínimas para ser televisado. Se va a disputar en el mini estadio del, del Villarreal, donde el Elche en 2018 consiguió el ascenso a, a segunda división. Y bueno, para ese partido Sergio Mantecon hoy dará rueda de prensa a las 12, vuelve a ser el entrenador mm -hmm. interino y, y temporal mientras se encuentra a un entrenador, esperemos que de garantías. Y para ese partido pues tiene seis bajas porque a los lesionados, la plaga de lesionados, eh, recordemos Pastore, Fede, Libertón Palacios, Fidel, Seúne, Domingo, Esquina, que ya no estuvo en el último partido, también por una rotura fibrilar y a ellos hay que unir a eh, por sanción a peremilla que en la Copa del Rey del año pasado había una tarjeta roja y eso cuenta para el siguiente campeonato de Copa. Por lo tanto tendrá que también descansar, por lo tanto seis bajas para el partido de de mañana quedará comienzo a las, a las seis y media. Mm. Y mientras el club, bueno, pues buscando entrenador. Eh, Juan Ignacio Martínez, Pelegrino, eh, Mendilíbar, eh, Paco Gémez. Bueno, son muchos los nombres que se agolpan, pero de momento no hay ninguna notificación. Yo creo que ya teniendo en cuenta que Mantecón se va a sentar mañana y que la semana que viene los jugadores van a tener, eh, no sé si la semana entera pero eh, bastantes días libres se lo van a tomar con calma para la contratación del entrenador Pues va a ser muy apetitosa esa rueda de prensa porque Sergio Mantecón tendrá que responder a las críticas de la afición que están, bueno, pues inundando las redes sociales Bueno, ya respondió y... nada más finalizar el partido Sí, ya, pero ya... menuda respuesta que os dejó ¿no? Sí, una respuesta... A ver si ha cambiado Enviado. Una respuesta, mmm, recuerdo, que dijo que no les da para competir en primera, que no tienen los argumentos mínimos para competir a primera y esa frase, si la analizas bien, deja en muy mal lugar al propietario, claro. deja en muy mal lugar a él mismo como secretario técnico. Y, por supuesto, los futbolistas. O sea, es que es una frase eh, lapidaria eh, que deja muy tocado a todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo eh, lleva Sergio Mantecón esta semana, en donde ha encerrado al equipo entrenamientos dentro del Martínez Valero para intentar aislarlos. Y, bueno, vamos a ver si mañana... Pone a los titulares, pone a jugadores menos habituales, pone alguno de los canteranos con los que está contando, entre ellos el internacional juvenil Rodrigo Mendoza, que ya fue convocado el partido del martes. Bueno, desde luego mañana no hay excusa. Mañana el equipo tiene que ganar, jueguen los que jueguen, porque es un equipo de región el preferente y ya solo faltaba que mañana también se perdiese contra este equipo. Mar, todo puede pasar. Eh, cuando la, la los jugadores están hundidos y Sergio Mantecón, ya, pues... Lo de hundidos está bien eh, cuando... Psicológicamente. Ps psicológicamente, pero han pasado tres días, cuatro días, mañana es un partido distinto, competición distinta, un rival muy inferior, eh, ahí tienes que dar la cara, ahí tienes que ganar, <risa> es que yo creo que no valen excusas. Y además es que el, el equipo lo necesita, aunque parezca... Uh -huh. que, bueno, es que si se gana un regional, pero has ganado, palabra ganar, que no está en el diccionario ahora mismo de, de, este, uh -huh. de este club... ...por lo menos ganar ese partido... Y, ...y ya irte con otra sensación... ...y con muchos goles... Ojalá, ojalá, que, que gane con diferencia y que el futbolista se libere un poco y diga, bueno, venga, va, ya hemos roto la claro. estadística negativa, venga, nos vamos cuatro o cinco días, desconectamos, es otra cosa. Pues va a ser muy importante las declaraciones de Sergio Manticón hoy en rueda de prensa, porque Lo... de, dirán mucho de cómo se ha estado trabajando mm. esta semana. Sí, sí, vamos a verlas, escucharemos a la 1 y 20 en, en el Sempunta, previa a ese partido mañana. Pues te tendremos que escuchar a la 1 y 20. Eso Gracias, espero. Paco. A ti, hasta Ros, luego. hasta luego. Y mañana, nosotros seguimos también en la página deportiva, porque mañana los amantes de la gimnasia rítmica tienen una cita en el Esperanza Lag, nos lo cuenta José Antonio González. Hola, muy buenos días. Este sábado los amantes de la gimnasia artística tienen una cita en el pabellón esperanza Esperanzalaz, donde el Club Helx ha organizado la vigésima edición del trofeo Gimnasia Artística de Elche junto al Memorial esperanza Esperanzalaz cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. Gemma Sánchez es la presidenta del club organizador. El evento empieza a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Son más de 200 participantes que vienen de 18 clubes de todo el territorio nacional y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 radas, insisto, la cita es el sábado durante todo el día en el pabellón Esperanza Lag. Hasta luego. El tiempo en Telehil Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofrima Hyundai y la Baquería del Candels.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 8 y 39 minutos de la mañana. Vamos a conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romadi. Pues sigue lloviendo a estas horas de la mañana. y ¿Cómo complica esta situación meteorológica el tráfico rodado en las calles de la ciudad? Pues eh, se comienza, como ya sabemos, la entrada a los colegios, que junto con la lluvia producen las congestiones perfectas.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 ...tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I... ...en la avenida de Alicante, dirección Torrellano... ...y la circulación es muy densa... ...en la avenida de Alcalde Ramón Pastor, dirección Norte... ...en la avenida de Don Bosco, dirección Matola... ...y en los accesos a la rotonda de la Juve... Yup. ...circulación muy intensa en la calle Magraner... ...en los accesos a las rotondas con la avenida de Santa Pola... ...y retenciones y, y bastante importantes en la rotonda... ...con la calle Teulada... Circulación muy densa en la avenida Almanza, con retenciones en los accesos a las rotondas con la Ronda Oeste y con la avenida de Enobelda. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, para el próximo domingo está previsto que a las nueve de la mañana de comienzo la carrera del Mediterráneo quedando la, la circulación prohibida hacia los caminos y calles más cercanos a la costa, en el Altec, Arenales del Sol, hacia Santa Pola. Y, por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas, adelantar la salida y, con la calzada mojada, hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Esto es todo desde la Sala Contra de Tráfico del Ayuntamiento del Che, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. La glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 723 766 bien pues después de la información del tráfico vamos con la información del mundo y de el país con las principales portadas de los diarios nacionales hoy todos coinciden en señalar la noticia que ayer adelantaba el presidente del gobierno en una entrevista que se le realizaba en una televisión nacional y es la reforma del Código Penal. Hoy se va a discutir y se va a hablar mucho de ello. Pedro Sánchez activa la reforma del delito en el Código Penal. ¿Para qué? Pues para cambiar el delito de sedición... ...que rebajará la pena máxima de 15 a 5 años. El delito desaparecerá del Código Penal... ...sustituido por el de desórdenes públicos. PSOE y Podemos registran hoy en el Congreso esa proposición de ley que anunció ayer Pedro Sánchez. La iniciativa beneficiaría a los fugados del procés sin librarles de ser juzgados. Es así como refleja la noticia el diario El País, ABC... ¿Qué nos trae en portada? Pues que PSOE y Unidas Podemos presentan hoy su propuesta para anular el delito de sedición. Lo van a sustituir por desórdenes públicos agravados con menores penas y la reforma se hará a través de proposiciones de ley para evitar los informes del Poder Judicial y del Consejo del Estado. El Mundo también habla en portada de esta noticia y dice... Trae eh, fotografía importada del presidente de Cataluña celebrando el cambio legal y titula Sánchez va a suprimir la sedición porque el 1 de octubre fueron desórdenes públicos. El presidente del gobierno anuncia que PSOE y Unidas Podemos presentarán hoy el cambio legal en el Congreso. Va a ser una iniciativa, lo entrecomillan, ...que ayude a distender la situación en Cataluña... ...pero entiendo que haya españoles con dudas... ...y el Partido Popular le acusa de humillar a España... ...y apela al PSOE moderado para frenar esta... ...dicen, barbaridad política... ...la razón también trae en portada al presidente del gobierno... ...anunciando ayer, eh, durante esa entrevista anoche en La Sexta... este ...esta proposición mmm, legislativa... Y titulan Sánchez, desinfla la sedición y la rebaja a algaradas callejeras, agiliza el trámite parlamentario y no contará con los órganos consultivos, indignación en el Partido Popular, las leyes de España no pueden redactarse en la sede de Escarra Republicana de Cataluña. Hay más noticias que traen en portada los periódicos. El diario El País dice que los salarios pierden cinco puntos de poder adquisitivo en lo que va de año y la fotografía de portada la dedica a la tragedia de los migrantes porque Francia ha acogido a náufragos rechazados por Italia. París autorizó ayer, a título excepcional, el desembarco de migrantes rescatados por las ONGs en el mar tras negárselo el gobierno europeo italiano de Giorgia Meloni. ABC también trae en portada otra noticia y que tiene que ver con la ley de memoria democrática porque la ABC titula que hay truco el truco electoral de la Moncloa nacionalizaciones masivas y es que justicia amplía la ley de memoria democrática saltándose al Congreso para que obten a la nacionalidad española hasta bisnietos de emigrantes aunque no fueran exiliados eh, son las dos noticias que nos trae hoy ABC en portada y lo del delito de sedición el mundo además del delito de sedición de ese anuncio de la reforma del código penal también nos trae en portada que Zelensky avanza sin oposición hacia Gersón y suaviza sus condiciones para negociar. Además, también toda la prensa recoge el premio Cervantes. Eh, se, se dio a conocer ayer y es un poeta y disidente venezolano quien ha ganado este premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas, es Rafael Cadenas, el poeta y escritor Rafael Cadenas, ben, venezolano, quien se ha hecho con el premio Cervantes de este año. Y la razón también nos trae en portada que Rusia mina Kherson con las eh, tropas de Ucrania en camino, Zelensky entre comillas. No estamos ganando cada paso adelante, nos estamos ganando cada paso adelante en un combate difícil. Y otro de los titulares de la razón también es que Rafael Cadenas, la voz profunda de Venezuela gana el Premio Cervantes y que los españoles pagarán 1600 millones más por cambiar de coche. La normativa de la Comunidad Europea supondrá un desembolso extra entre 2025 y 2000 35 Bien, pues estos son algunos de los titulares que hoy nos traen en portada estos diarios nacionales. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. 14 de noviembre, el lunes, se celebra el Día Mundial de la Diabetes y la asociación que lleva desde 1989 trabajando en Elche para mejorar la la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y para la prevención de la misma, ha organizado una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de este fin de semana, mañana sábado y el domingo, como una jornada en el centro de congresos que será el domingo o la realización de pruebas para detectar la diabetes que se da mañana sábado en la pasarela del mercado. Pues bien, para hablar de estas actividades programadas y también de la diabetes... Damos la bienvenida a María Pizana, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Ilche. Muy buenos días, María. Hola, muy buenos días, Ros. Pues antes que nada, ¿por qué hay dos tipos de diabetes y cuál de ellos se puede prevenir? Bueno, hay dos tipos de diabetes porque hay dos tipos de tratamiento de la enfermedad. Hablamos de la misma enfermedad, quiero decir, eh, un exceso de glucosa en sangre pero que tiene dos abordajes de tratamiento diferentes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, el diagnóstico se hace en la edad joven y adulta, y pero estamos hablando de 35 años o así, hasta ese esa media, y a partir de ese momento se detecta la diabetes tipo 2, normalmente asociada también a otro tipo de patologías. Eh por ejemplo eh, pues el exceso de peso, malos hábitos de, condu de conducta perdón es eh, tensión alta, colesterol, etcétera entonces son se tratan de forma diferente la diabetes tipo 1, como hemos nombrado antes, se trata con insulina y la diabetes tipo 2 pues tiene variedades eh, puede tratarse con insulina en algunos casos eh, otra la más importante con antidiabéticos orales y una tercera que combina eh, estas estos antidiabéticos orales con ejercicio físico o otras recomendaciones, eh, digamos, médicas, ¿no? Pero en realidad eh, ambas eh, tienen la misma evolución y si hablamos de prevención, como tú nos estás eh, indicando, la única que se puede prevenir es en algún caso, y mejorar o retrasar su aparición sería la diabetes tipo 2. Claro, pues de ahí tan importante esos hábitos de vida saludable y, sobre todo, el por qué es importante eh, diagnosticar o saber que uno es di diabético. ¿Esta enfermedad qué puede, qué consecuencias puede tener si no se trata? Pues los hábitos de vida saludable determinan este punto. ¿Por qué? porque cuando tú diagnosticas una diabetes tipo 2, que aparece a partir de los 45, 40 años, eh, la persona ya sufre otras patologías asociadas. Por ejemplo, pueden causar un infarto, pueden ayudar, y digo a, digo ayudar, ¿de acuerdo? No causar únicamente, pero el colesterol alto, la tensión alta, pues pueden derivar en problemas renales, en problemas de visión en amputaciones innecesarias para el paciente. Entonces, muchas veces la diabetes se diagnostica cuando han ocurrido estas complicaciones. Por eso es importante. Y por eso, además, nosotros insistimos en poder hacer esa prevención. En poder detectarlo cuanto antes. Porque eso va a determinar que no se dé esta complicación aguda. En ese momento. Y crónica, además, de la enfermedad. Y María, ¿por qué, por qué hay tantas personas sin diagnosticar? porque se habla de, de millones de personas a, a nivel mundial? Pues, verás, es algo que mmm, no podemos tampoco explicar con claridad. Pero el diabético tipo 1, al tener un debut muy, digamos, agresivo, y al no haber insulina en el organismo pues el diagnóstico ocurre de forma muy rápida y con un ingreso hospitalario. Entonces, el ingreso hospitalario determina que tú vayas a seguir un control muy exhaustivo y muy especializado a lo largo de, de tu vida. Pero el paciente tipo 2 en realidad tiene insulina, pero no es aprovechada al 100% por su, organ, por su organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Esto, más otros factores de riesgo, lo mantienen viviendo, entre comillas, sin esa agresividad de diagnóstico durante mucho tiempo y supone un desgaste. Y luego, si a esto le sumamos los malos hábitos de conducta, pues se crea un cóctel que hace que hasta que una persona no se encuentra, por ejemplo, con una herida, con una úlcera, no acude a su médico de cabecera. Y cuando a esta persona se presenta con esa problemática, ya tenemos una diabetes y una complicación. Entonces, el nivel de detección es muy, muy bajo. Muy bajo, me refiero, no es agresivo. Sin embargo, la prevalencia es altísima. De hecho, en 2030 se espera que la cifra de diabéticos alcance los 643 millones de personas en todo el mundo. O sea, hmm. y ahora mismo, uno de cada diez son diabéticos. Pues María, eh, aparte de hacernos las pruebas, ¿qué consejo para las personas que nos estén oyendo? ¿Qué síntomas son a los que hay que hacerles caso para hacernos esa prueba del azúcar? Que además es muy muy sencilla exacto pues eh, el consejo sería que cualquier persona que, que pueda tener un antecedente en la familia de persona con diabetes tipo 2 o se encuentre cansado o, o tenga el típico la típica sensación de hambre continua cansancio eh, agotamiento sobre todo y, y que tenga otros problemas por ejemplo, pues que ya tenga colesterol, lo que tenga tensión alta, algunos determinantes que van a ayudar a que ese diagnóstica pueda ser antes de lo que de lo que proceda. Y vamos a hablar precisamente de los de las actividades que desde la asociación vais a organizar a partir de mañana sábado, que estáis preparando para el Día Mundial Bueno, pues eh, como sabes, el Día Mundial se celebra el día 14 de noviembre, pero nosotros, al ser lunes y no poder acudir todas las personas que asociadas, pues lo vamos a trasladar a dos días el, durante el fin de semana. Y entonces el día 12, junto con el CEO y la Escuela de Enfermería, vamos a colocar unas mesas informativas y además de detección de deglucemias, tensión, peso, etcétera, Eh, junto a la pasarela del mercado y estaremos allí desde las 10 hasta la una y media de mediodía. Y en el domingo 13, en el centro de congresos, estaremos de las 10 a las 2 con dos tipos de actividades fundamentales. Una en la sala de exposiciones de las 10 a las 12, eh, donde habrá un stand con un convenio que hemos firmado con la UMH para ver el tema en concreto de pie diabético. Después habrá varios stands informativos, nuestros y del Club de Leones, que también tiene una línea de actuación en el, en el eh, perdón, en el pie diabético, no, en, el, en las acciones eh, con, con asociaciones de diabéticos. Y por último tendremos la participación del Rivera Salud del Hospital Vinalopó con otros stand donde también se detecte, se determinarán glucemia, tensión peso, etcétera Y por último, y para cerrar la jornada, vamos a tener una actividad eh, que va a ser una mesa redonda combinada con entrevistas que va a abordar el tema diabetes y trabajo y todas aquellas circunstancias y sistemas que confluyen en este sentido a nivel de poder dar recursos a las personas con diabetes y ayudar a establecer protocolos y demandas de las personas que padecen la enfermedad. A esta mesa redonda cabe destacar que van a acudir un montón de personalidades, entre ellas pues eh, una persona con diabetes, una educadora en diabetes, un eh, médico del servicio de prevención ajeno un técnico de seguridad y salud y por supuesto todo el eh, equipo médico de endocrino, educadora, internista y luego tendremos la participación también de un empresario para ver todos los niveles en este ámbito. Ya porque la diabetes no es una enfermedad que incapacite a nadie. No, no, no, en absoluto y eso es lo que queremos desmontar. Bien, y antes, eh, para terminar, son muchos años los que lleváis trabajando para prevenir y para cuidar de las personas diabéticas en Elche. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad en nuestro municipio? Pues es altísima. Tenemos cerca de 24.000 pacientes en cada una de las zonas de salud. Pero como hemos comentado antes, estamos hablando de personas de diagnosticadas. Ahora sin diagnosticar calculamos que el doble, pues, altísimo. Pues muchísimas gracias, María Pizana, por hablarnos y acercarnos un poco más vuestro trabajo y también lo que es la diabetes. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. En Tele-Edge, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ...son las nueve en punto de la mañana... ...estamos en la tercera hora del programa La Glorieta... ...de este viernes 11 de noviembre... ...tenemos por delante un día nuboso... ...con viento de levante y con chubascos... ...que podrían ser intensamente, localmente intensos... ...en algún punto del municipio... ...los torrenciales se van para las provincias... ...de Alicante y Castellón y también para el sur... ...para las comarcas del... ...bajo segura... ...en estos momentos sigue lloviendo... ...ya hará más frío también... ...hoy... ...más frío que ayer... ...alcanzaremos una máxima de 20 grados... ...y ahora el termómetro de TELELCH... ...indica 14,9 grados centígrados...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 2.000 miles I roam just to make this a my home now I'm just gonna Hoy les contaremos que vecinos de la calle Ángel recogen firmas para acabar con el tráfico de la zona y pedir al equipo de gobierno más medidas de seguridad vial sobre todo tras el último atropello mortal que se produjo en el paso de peatones de esta calle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 Y en la página deportiva, José Antonio González nos cuenta el trofeo de gimnasia rítmica y el memorial de Esperanza Laje que se celebrará mañana en el pabellón de Esperanza lag en Altavix. Y Paco Gómez nos está contando que sigue la búsqueda de entrenador. Hay varias opciones y se quiere.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 Pasan cuatro minutos de las 9 de la mañana y comenzamos el relato informativo hablándoles eh, de esa campaña de recogida de firmas que han comenzado vecinos y comerciantes de la calle Ángel para pedir al equipo de gobierno que pongan medidas de seguridad, sobre todo a raíz del trágico accidente en la replaceta de Spontos la pasada semana que acabó con la vida de una mujer que fue arrollada por un camión. Nos cuenta esta información nuestra compañera Iziar Martínez. Estuvo ayer en la calle Ángel y habló con los responsables de la recogida de firmas. Buenos días, Iziar.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 La única inversión que se ha realizado es suprimir aparcamientos y que los vecinos piden una mayor modernización del espacio urbano con instalaciones inmobiliario nuevo y mayor cuidado de sus parques y jardines. Inversiones que transformen, inversiones que supongan alicientes económicos. El Partido Socialista ha abandonado, inversión cero, abandonado a Carrús en su conjunto, abandonado a Altoscar. Y esto, desde luego, los vecinos lo saben, los vecinos nos lo cuentan, llena de profunda desesperanza a los habitantes de este barrio. Hace apenas un mes se celebró el patrón de la policía local... ...un acto que en el que el comisario jefe César Zaragoza... ...aprovechó para reivindicar la necesidad de llegar hasta los 400 efectivos... ...de una plantilla que en la actualidad es de 350 agentes. Pues bien, la próxima semana la Junta de Gobierno aprobará sacar a concurso...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 que vino ayer de México para estar en el acto de apertura y en ese acto de conmemoración de la placa conmemorativa, ha donado libros y fotografías de su abuelo, Pedro Salinas, durante las estancias que realizó aquí en Elche, en la finca del Altec. Nos lo cuenta Francisco Escudero, director de la UNED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 Y hablamos de otro personaje también del mundo de la cultura, otro artista que toma espacio en la ciudad, es Tomás Almela, porque hoy se va a inaugurar una exposición antológica para mostrar los 80 años de su trabajo, que de un pintor que aún sigue creando ante sus lienzos. Su familia es la que ha llevado a cabo la selección de las obras expuestas. Además, también se muestra materiales personal y herramientas de trabajo con las que Almela presenta ...sigue pintando su legado artístico. Sus cuadros sobre el paisaje ilicitano y la montaña licantina... ...se muestran en dos espacios... ...la Lonja Medieval de la Plaza de Baix... ...y la Sala masónica de la Calahorra. Su hijo, Javier Almela, ha explicado... ...que esta exposición es un reconocimiento... ...al trabajo de su padre y a su amor por elche la exposición nace sobre todo... Eh, ...por el tesón, la constancia... ...y el trabajo de un ilicitano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 ...ha fallecido José Rodríguez Esquitino... ...un histórico del Partido Socialista... ...fue edil de urbanismo en la primera corporación municipal... ...y de esa etapa recordó en la entrevista que se le realizó... ...con motivo del 130 aniversario del PSOE... ...que la paralización de las licencias de obras... ...en el Camp de Elche... ...y del proyecto de edificación... ...en lo que ahora es el de Galván... ...fueron sus dos actuaciones más polémicas... ...y por las que recibió muchas críticas... ...sin embargo el tiempo...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 Más de 4.000 fueron atraídas por las representaciones del Misteri, que fueron el eje angular de esa diversa programación que estuvo complementada por el buen tiempo que animó a los ilicitanos a salir y disfrutar de todos los espectáculos medievales. Según la concejal de Cultura, Marga Antón, el objetivo es hacer... ...del Festival Medieval de Elche, uno de los mejores de España... ...y que se convierta en referente nacional... ...ha adelantado que ya están trabajando en la próxima edición... ...donde se quiere aumentar la presencia femenina. Y unos 200 escolares han visitado el MUPE, el, MUPE, el Museo Paleontológico... ...en la Semana de la Ciencia... ...el MUPE ha organizado distintos talleres didácticos... ...para acercar a los escolares la divulgación sobre ciencia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 Con ello, se ha certificado el tratamiento del paciente de Bypass Coronario. Se trata de una operación que mejora los síntomas y la supervivencia de estos pacientes. El hospital ha operado desde 2010 a más de 5.000 personas de cirugía cardíaca, de ellos, más de 1.500 de Bypass Coronario. Y seguimos con más reconocimientos. El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo al almazar a El Tendre tras recibir un premio por ser una empresa centenaria de la Cámara de Comercio y de la Asociación Provincial de Empresas Familiares durante el acto de entrega que tuvo lugar esta semana en el Teatro Principal de Alicante. El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, asistió a esta gala en la que se reconocieron a más empresas centenarias de nuestra provincia.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 Los objetivos serán la formación, investigación y desarrollo de conocimiento en el ámbito de la música rock. La cátedra realizará, por tanto, actividades formativas, de investigación y divulgación, así como seminarios y conferencias.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 Mañana, con la entrega de los premios a los mejores cortometrajes proyectados, se va a cerrar este festival que contará con la actriz, cantante y miembro del jurado, Adriana Gil, para presentar la Gala de Clausura. Y por otro lado, en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Hondo, se puede visitar una exposición sobre la vida e importancia de las aves. Es una muestra fotográfica del ornitólogo belga Peter Martens, que captura momentos concretos del día a día de diferentes especies en su medio natural. Sin duda es un buen motivo para visitar el Parque Natural del Hondo y conocer uno de los humedales más destacados de Europa por la gran cantidad de aves que se refugian en él. Y en unos minutos entrevistaremos al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, porque se prepara para este domingo el Día de Convivencia Vecinal. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuatro minutos quedan para llegar a las nueve y media de la mañana. Sigue lloviendo en esta mañana pues eh, tan oscura. ...por la nubosidad que nos ha traído las lluvias... ...que pueden ser localmente intensas... ...y también tendremos otro protagonista... ...según la previsión de Vicente Bordonado... ...el viento que soplará de Levante... ...y el frío, porque alcanzaremos una máxima de 20 grados... ...ahora tenemos 14,7 grados de temperatura... ...desde hace unos minutos está bajando el termómetro... ...en la estación meteorológica de Terech... ...bien pues después de este parte... Vamos con la última de las entrevistas del programa La Glorieta. Este domingo lo hemos dicho, se prepara ese día de la convivencia vecinal y la Federación de Asociaciones de Vecinos tiene ya su asamblea en la que normalmente se habla pues de las reivindicaciones y de las necesidades de las asociaciones en el municipio. Nosotros queremos hablar con el presidente de esta federación, él es Joaquín López, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Decimos que queríamos hablar contigo porque, primero, haznos una radiografía. ¿En qué momento se encuentra el asociacionismo vecinal en Elche? ¿Dónde mm, está? Pues, en teoría, está en Elche. Y dentro de que en teoría está en Elche, nosotros sobre... Eh, con respecto a la asamblea extraordinaria que abierta que vamos a llevar a cabo el próximo día una de las de las primeras preguntas es eh, a ti vecinal tradición o actualidad ¿Esa es, el, esa es la interrogante esa es la pregunta porque la mejor manera es eh, que cada cada colectivo cada entidad se defina realmente cómo está funcionando y para qué está funcionando entonces eh, el movimiento vecinal está un tanto difuso mm. ¿Por qué digo la palabra difusa porque eh, ha tropezado con una situación muy compleja y esa situación compleja ha sido eh, la mayoría de edad de las de las asociaciones vecinales y eh, la brecha digital que se ha encontrado Frente a él, porque vale. la sede electrónica de la, de la administración con la cual se trabaja muy estrechamente eh, ha sido un hándicap muy importante para el movimiento vecinal. Bueno, pues por lo que describes yo diría que no todavía no habéis podido rejuvenecer a los responsables de estos movimientos vecinales y que en estos momentos pues la situación es no es buena. Realmente buena si buena no es buena. Eh, realmente sí puedo decir que eh, no ha sido capaz de rejuvenecer vale. el propio movimiento vecinal. No es buena, pero fíjate, es necesaria el movimiento vecinal, porque lo estamos viendo cómo los vecinos y comerciantes se están uniendo para recoger firmas y poder mejorar determinadas cuestiones de sus barrios o de las pedanías en donde se encuentran, porque esto no se refleja en las asociaciones, en el asociacionismo en esta federación. No se refleja por lo que he estado comentando, es uno de los problemas se enmarca en la en el tradicionalismo. Quiere decirse Nos, nos hemos acostumbrado durante muchísimo tiempo no estoy hablando casi en el, de, en el siglo 20 nos hemos acostumbrado a, a las barricadas a que hay masa de gente movimiento no hoy eso ha cambiado y esa costumbre esa sintonía que llevaba el mundo del asociacionismo eh, ya ha quedado muy obsoleto no llega a contemplar ni a entender qué eh, Esto que estás comentando, que los comerciantes se unen haciendo recogida de firmas, establecimiento de plataformas cívicas para reivindicar ciertas cosas, cuando eso realmente lo tendrían que hacer las propias asociaciones. Y las propias asociaciones están en otros en otros menesteres, que no termino yo de entender qué son esos otros menesteres, cuando al fin y al cabo el mundo del de asociacionismo y de la participación ciudadana pasa por la reivindicación de lo que es el barrio el, eh, el barrio y las pedanías propiamente dichas. Claro, cuando eh, nos entendemos o nos elegimos como eh, presidente de la asociación X o vicepresidenta de la asociación A o vice, o secretario de tal, entonces, y tenemos esa relación estrecha con el ámbito político, municipal, pues ahí es donde empiezan a haber los primeros problemas y claro, se empiezan a hacer dejación de las situaciones que realmente se tendrían que luchar y reivindicar y donde ese problema empieza a aparecer nos encontramos con otra situación la solicitud de subvenciones para poder hacer diferentes A ver si he entendido, ¿los cargos entonces no funcionan de las asociaciones? Eh... En, en No te voy a decir que no en ámbito general, pero sí te puedo decir que eh, en ámbito eh, no general, en ámbito general no funcionan, pero sí que en ámbito eh, reducido, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues mire usted. ¿Se acomodan, si, se acomodan sí, ¿eh? en ha su cargo? O, o... Ha habido un acomodamiento, ha habido una... Una... o porque el ayuntamiento les compra su voluntad. Ay, yo ya tanto no me atrevería a decir, ¿no? Pero no, no eh, estamos hablando de dinero, sino no sé. En eh... cierta medida, en cierta medida sí que ha ocurrido ese, ese contexto. En cierta medida sí que ha ocurrido ese contexto, pero no solamente aquí, aquí en otros y en otras ciudades. Estamos yeah. hablando de aquí, concretamente de Elche, que es donde más relevancia tiene el asociacionismo. Pero hay otras ciudades que se ha asociado. No es que ha caído, sino que ha aparecido. Eh, vale. Entonces, ustedes han visto que los cargos de determinadas asociaciones a lo mejor acaban en una lista electoral. Por ejemplo. Y eso ha ocurrido en elche Y eso ahí, ha hecho en, en el se ha ocurrido y, y, y puede que, que a lo mejor en un futuro pueda seguir ocurriendo pero yo ahí ya no, no, no entro en, en ese debate porque vale, yo entiendo esto... que los vecinos son vecinos las asociaciones de vecinos son asociaciones de vecinos y en el momento que por alguna circunstancia se presentara la posibilidad o la petición de eh, algún partido político en que fiches por mis por mis filas, pues lo primero que tendría que hacer es dimitir del cargo que tengo. O sea, eso es lo, lo normal. Con lo que esto ha ahuyentado no, no jugar, vale. digamos, con dos balanzas. Entonces, Joaquín, eh, ¿qué, qué, qué federación de asociaciones eh, son la que la que te has encontrado porque tú llevas en el cargo poco tiempo. Pues no hace no llega a hacer un año, pero bueno, eh, en el cargo de la responsabilidad me he encontrado una federación, pues un tanto con muchas asociaciones pero la un puedo decir que hasta un 70% 70 75 dormidas en el durmiendo el sueño de los gustos y entonces claro eh, cuando se ha pedido pa, eh, la evidencia de, de señores vamos a trabajar vamos a, a ver eh, oiga usted tiene que mandarme a mí la, la, la información de, de sus asociados de su asamblea y me lo tiene que mandar por vía vale. electrónica pues y ese no. problema me han mirado así como diciendo ¿de qué estar hablando? Ya. Vale, ahora te entiendo Joaquín, eh, bueno, pues te ha tocado te ha tocado... Eh, bueno, siempre toca bailar con la mafea sí. naturalmente, con todo el respeto del mundo pero tú eres guapísima no, bueno, bueno, bueno, <risa> aparte de los halagos Joaquín, vamos con las reivindicaciones ¿eh? mm. porque te ha tocado revitalizar eh, esta Federación de Asociaciones de Vecinos en un momento en el que estamos viendo muchas quejas así que este domingo vas a organizar el Día de la Convivencia Vecinal y unas an anual que se ha caracterizado porque ahí siempre habéis sido muy reivindicativos pues bien cuéntame cuáles son las principales los principales problemas que crees tú que tienen los vecinos en esta ciudad pues como ya te he planteado uno de los primeros que quiero que uno de los primeros puntos que queremos tratar en esa en esa asamblea es eh, el activismo vecinal uh -huh. eh, que lo tengo recogido como orden del día a ver si soy capaz de poder llevar adelante todo esto Eh... Tradición o actualidad. Sí. Y entonces, claro, ese tradición o actualidad, que lo pongo en pregunta, eh, queremos abrir un debate eh, en la misma asamblea y que las asociaciones, uh -huh. que, que, bueno, que al fin y al cabo sí. son lo, los, los colectivos invitados, empiecen a definir uh -huh. su porqué y su manera de proceder y su forma de actuar. Entonces, de ahí sacaremos una conclusión que uh -huh. creo que es la mejor forma de poder y, analizar claro, ese concurso. Y a la federación, ¿qué quejas? ¿Qué, qué, ¿qué quejas de la calle les está llegando? No, eh, si te digo la verdad con, con verdadera... ¿Servicios sanitarios adecuados? No, es que no está llegando nada. Nada. A ustedes no les está llegando. A nosotros llegando. no está llegando nada. Solamente me ha llegado desde una asociación eh legalmente constituida, afederada, etcétera, etcétera. Me voy a reservar el nombre de esa, de esa asociación uh -huh. el queja, la queja del gran problema que tienen con la la esto cómo se llama eh, lo de Escremach. Ah, en la planta de, basura, la planta de basura, los olores. Los olores. O sea, que siguen Es la única hasta el momento la única queja que me ha llegado Uh -huh. ¿De las urbanizaciones de, de, de, de, cercanas o, o, sí. o cada vez más alejadas? No, no, de las urbanizaciones cercanas e incluso de, de, de, de esa, porque ha sido una asociación la que ha sí, hecho sí, la, sí. la reclamación, de esa apertura que va cogiendo pues más bien la parte norte de, de pues, las partidas. Pues, Joaquín, hay muchas quejas. Uf, ya, ya, ya. Hay sé, pero y no, un, me, llegan. Si no claro, me llegan. Pues es un auténtico problemón. Porque eso significa que la federación, ¿para qué sirve? Efectivamente. será Ese es el contexto. Ese es el contexto. Y, ah. y defendiendo la situación de, de, de la federación, en la cual estoy eh, bueno eh, hemos asumido la responsabilidad, eh, se establece desde ese punto de vista y desde esa perspectiva. La federación sirve porque eh, es el ente o el colectivo que una y a una y eh, a una y, des, y, a, y apoya el desarrollo de la de las asociaciones federadas asociaciones y entidades uh -huh. federadas entonces claro esas asociaciones y entidades federadas si sí funcionan como es esta que te acabo de comentar sí que me llegan quejas ahora si no funcionan es donde me encuentro el problema claro Eh, y no es que nos sirva la, la, la federación para nada, sino todo lo contrario, la federación está ahí para apoyar, ayudar y elevar eh, las quejas y y bueno y, y sacar, tirar la vía de medio de comunicación, eh, tener intervenciones en el, en el pleno para poner esa queja, etcétera, etcétera. Esa es la, la labor de una federación. Pues suerte con ella, Joaquín. <ríe> Muchas gracias, pero bueno, es para, que es un poco el contexto. claro Para terminar, ¿qué has preparado para el domingo? Pues hemos preparado, un, creo que un, un acto muy atractivo. A ¿Dónde ver, lo sí. hacéis? ¿En la calle? En la calle, en la calle. Precisamente... Eh, lo no vamos hacer. llueve, ¿no? Para el domingo no hay lluvias. según ¿Bordonado no? Bordonado no llueve, vale. pues entonces lo hacemos en la calle. Entonces, lo que sí que queremos plantear es, hemos pedido hemos solicitado el corte de calles y... Eh, y lo hacemos en la puerta de la, de la propia federación, objeto eh, plantear una visión y darle visibilidad a la, a la federación que está, como sabe allá en el José Grau Niñoles, mmm, no te voy a decir un, un espacio despoblado, pero sí un espacio bastante alejado lo que es el, el casco urbano de la ciudad, que bueno, ya cuando se tomó la decisión de, de poder tener esa cesión de, de espacio, pues pues no es otra, entonces vamos a ver, la vida está llena de complejidades, y una complejidad de esa. Entonces, eso nos limita en muchas ocasiones, por ejemplo, si tuviéramos que dar una nota, una rueda de prensa o un recilo, claro. pues cuando hacen un llamamiento a los periodistas bueno, dicen, pues, "Chaval, <ríe> Bueno, pues hay que hacer un llamamiento desde aquí lo hazlo Joaquín Hombre, no llamo, hay tiempo para más el llamamiento lo hago muy claro tanto a los eh, a todo lo que es los grupos políticos del ámbito municipal eh, alcaldía concretamente y a participación ciudadana al llamamiento y la invitación que además que ha hecho de forma oficial eh, ahora lo hago aquí por, desde los medios de comunicación y eh, también decir que a eh, en estos momentos y a estas alturas ya no están eh, la el llamamiento en nuestra propia mano, ya está en la decisión de las entidades y de las asociaciones que han sido invitadas de, desde la primera a la última y si por circunstancias no hubiera llegado la invitación oficial, pues desde aquí se le hace, oiga, están ustedes invitados a ese uh -huh. día vecinal que al fin y al cabo es tu día, nuestro día y no Y no falles, por favor. Pues nada, rompiendo desde aquí brechas digitales y toda la suerte de, de, del mundo, que tengas suficiente fuerza para inflar en tus pulmones, para inflar ese globo que parece que han desinflado, el de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche. Sí, muchas gracias y en ello estamos. La Glorieta.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 Viator es deporte Más de 30 años desarrollando ropa técnica Para los amantes del running Y personalizando las equipaciones de los clubes Más exigentes Viator, la marca helicitana de referencia Made in Spain Conoce nuestras prendas en viator.es Aki ti Tu tienda de alfombras online Patrocinador oficial del club Palomano Elche Una cantera única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 de lluvia que al caer reviven tristezas en mi corazón y hoy vuelvo a recordar que bajo la lluvia ella se fue un dia. caen las gotas de lluvia sopra mi. y voi por la calle sin saber qué hacer pues Todo me da igual, hoy, lluvia con lágrimas de amor van un que por fin después, el sol de nuevo vive en mi alma. La lluvia no parrará si el ya no está. Gotas de lluvia que al caer Me traen, recuerdas de mi gran amor Que iac nunca volverá son Gotas de lluvia que al caer Me golpean el corazón Mas en fin cantaré La lluvia no parará si el ya no esta. Gotas de lluvia que el caer, me traen recuerdos de mi gran amor que ya no me volverá. Son gotas de lluvia que el caía me golpean el corazón. Mas en fin cantaré Mas en fin cantaré 7 es inevitable 6 te llama 5 te atrapa 4 lo sientes 3 te gusta 2 lo quieres 1 Copla formentor por 280 euros al mes con MyRentín 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9011 euros Te esperamos en Cupra Serrano Auto, Calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a Seat. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Traffic. Autoescuelas y formación. Patrocinador de las retransmisiones de Latigobalonmano Elche en TeleElche.